A las 11.02 recibimos a Verón MacLennan con su columna degenerada. ¿Cómo estás, Verón? Hola, ¿sí? ¿cómo andas? Buenos días para vos, para todo el equipo, y para la audiencia. Bien, bien. Bueno, bueno. ¿Con qué、eh, venís hoy? Eh, mira, eh, pensaba que, digo, nos funciona en la cabeza también relacionando temas y cosas, ¿no?、Eh, tuvimos la, la experiencia de Farco y la asamblea y. Y la verdad es que siempre, como que me llama mucho la atención el, la, la gran cantidad de, de diversidad que hay en todo eso. Y hablando de diversidad, pensaba en el colectivo l g b t q n b y bueno, y, ha, y últimamente hay unas noticias que, que me pareció importante traerlas a la columna,、eh, que provienen de Estados Unidos.、Eh, y digo, la verdad que、eh, el conservadurismo, la derecha. Eh, está avanzando a nivel mundial y tenemos que estar alertas. Temas de los que también estuvimos hablando, ¿no es cierto?, como medios de comunicación.、Eh, bueno, y se me ocurrió la posibilidad de, de contarle a nuestra audiencia una, una situación que se está viviendo en Estados Unidos, que, que probablemente la habrán visto en las redes, porque se ha iniciado una, una campaña, este, que se profundizó después de la derogación del derecho al aborto. Donde los、eh, congresistas conservadores han, han multiplicado sus propuestas legislativas para restringir、eh, los espectáculos públicos de drag queens.、Eh, por inapropiados, dicen, ¿no? Y en realidad, digamos, hay digamos, quienes desde el conservadurismo están sosteniendo esto.、Eh, por otra parte, digamos, acá está en peligro una cuestión de.、Eh, Políticas discriminatorias de una expresión artística que además son amenazantes de los derechos en general del colectivo de la diversidad. ¿no? Eh, la primera ley anti-drag fue aprobada por el Senado a principios de marzo en Tennessee, al sur de Estados Unidos. Es un estado que está gobernado por el republicano Bill Lee. Y que fue sancionada por él y que siguió a empezar a aplicar el 1 de abril, pero un juez federal la suspendió porque dijo que la normativa era, era vaga, que era demasiado amplia y que afectaba la libertad de expresión. Entonces, está ahí como、eh, parada su, su aplicación y, concretamente, en el fallo, este, este juez federal dijo: si Tennessee desea ejercer su poder policial, Para restringir el discurso que considera obsceno, debe hacerlo dentro de las limitaciones y el marco de la Constitución. Bueno, es una ley que prohíbe que en espacios públicos o en lugares donde hayan niñeses, y mezcla todo, ¿no? Dice que no hayan、eh, actuaciones de cabaret para adultos, que no hayan bailarinas en t o p l e s pero también dice que no hayan imitadores masculinos o femeninos que ofrezcan espectáculos que apelen a, a un interés lascivo. Bueno, ponen una sanción de $2.500 dólares hasta un año de cárcel, etc. Esta restricción es la primera ¿no? de una veintena de proyectos parecidos que están tratándose en otros 13 estados. <coughs> y ayer veía、eh, un, un video publicado por la agencia TELAM en la que se lo ve a, a, al artista Kevin Bacon. Y a su esposa, que es la actriz Kaira Sedwick, que están bailando este, con unas remeras que hacen al alusión a los espectáculos drag y se suman a una campaña que hay con el hashtag dragisarite g h en apoyo al arte drag y en rechazo a esta ola conservadora.、Eh, bueno, por ahí es importante informarse más o menos. O lo mejor posible antes de tomar partido por una o por otra postura. En las redes se está diciendo cualquier cosa sobre el tema. Entonces me pareció que estaba bueno por ahí definir qué es、eh, un espectáculo drag queen. ¿Se escucha bien, sí, no? Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. b i e n joya.、Eh, bueno, es, es un artista que se caracteriza y que actúa. Eh, y que representa a un personaje de rasgos femeninos exageradísimos, ¿no? Está inspirado en las características tradicionales de la identidad de género femenina y en sus roles de ese género, ¿no? Entonces,、eh, no se trata de una identidad trans. Eso tiene que quedar bien claro. Tampoco tiene que ver con una orientación sexual. Una persona drag queen puede ser homosexual, bisexual, heterosexual. Asexual.、Eh, es un hombre que, o una identidad no binaria que modifica sustancial y exageradamente su apariencia para la creación de un personaje drag queen que responde a una estética específica a la que se llega con maquillaje, vestuario, peinados, s u p e r extravagantes, el canto, el baile, el humor, la sátira, están presentes en esta apuesta que es una apuesta para el disfrute. Eh, hay otras definiciones este, que podríamos pensarlas también o, o aprovechar la columna para, para contarle a la gente que,、eh, digamos, hay otras expresiones, que por ejemplo es la de、eh, la, una mujer que, se, que utiliza esta, esta misma estética drag, en este caso en vez de drag queen es drag king, ¿no? Como rey, para vestirse de, de varón, una mujer que se viste de varón.、Eh, y también, bueno, hay, hay muchas otras, pero todas están vinculadas con el tema de la cuestión artística. Y digo,、eh, pensaba en, en, en esta forma de, de habitar el mundo que tenemos, donde hay quienes sostenemos la, la diversidad,、eh, la multiplicidad de expresiones. Acá se están metiendo con una cuestión relacionada con el arte, pero por supuesto que hay muchas personas del, del colectivo que, que llevan adelante esta, estos espectáculos. Entonces, de una manera,、eh, no sé si solapada, alguno puede decir, bueno, no, este, no están abiertamente en contra de los derechos LGBT, pero la verdad que hay una relación en contra de todo esto. Y siempre d i g a m o se s apela y se pone el cuidado de las niñeces, el cuidado de la moral, el cuidado de las familias, n o como sosteniendo valores que son supuestamente buenísimos. Y del otro lado, la demonización del colectivo LGBT, como que hay que proteger a esas niñeces de,、eh, para que no se salgan de, de la heteronorma. n o Entonces, me parece que hay que estar atentos a, a todo eso. Hay que sostener la diversidad, hay que sostener las, las distintas formas de expresiones artísticas, porque también la diversidad es una forma de sostenimiento de más derechos y de más democracia y de más pluralidad.、Eh, y bueno, pensaba que todo esto se me ocurrió a partir de la enorme diversidad que también veía en esa asamblea de Farco, ¿no? Donde me sigue sorprendiendo, en cada, cada vez que participo, lo que más me sorprende es enterarme. De la enorme cantidad de diversidad de comunicadores y comunicadoras, ya sea por el espacio geográfico que ocupan esas radios, entre montañas,、eh, en el medio de un monte,、eh, chiquititas, enormes, en una gran urbe, digamos, son realidades muy distintas, donde también pugnamos por la participación de personas dentro del, co del colectivo en esas radios que seguramente pueden aportar una, una posición en el mundo de otra forma, ¿no? Porque... Miramos el mundo desde el lugar desde el que partimos con nuestras identidades, ¿no? Y, y desde allí tratamos de、eh, fortalecer y de hacer crecer、eh, los puntos de vista de, de otras maneras de mirar. Y me parece que eso es muy interesante y digo, estemos atentos porque la verdad que ese mundo que, que debatimos o esos modelos de mundo que, que debatimos también tienen que ver con esto, ¿no? Hay un modelo que respeta, que contiene, que impulsa la diversidad en sus derechos. Y hay un modelo hegemónico que busca la uniformidad de las expresiones, que lo único que quiere es la construcción de un discurso único, conservador, en pocas manos. Hay un modelo colaborativo que construye comunitariamente, que piensa más en dar que en recibir, que comparte los conocimientos, que se forma solidariamente. Y hay un modelo meritocrático, individualista, de salve a quien pueda, pisando a quien haya que pisar. Hay. hay Hay un modelo de poder que tiene que ver con las empresas, que, tiene, que maneja solamente los términos mercantilistas, desde donde lo que manda es la oferta y la demanda. Y bueno, y hay otros que queremos construir un modelo que le dé el poder al pueblo,、eh, que, que busque la ampliación de más derechos y que atienda a los sectores más vulnerabilizados. Y bueno, dentro del colectivo LGBT. Hay, digamos, hay un montón de derechos vulnerabilizados, hay que seguir construyendo políticas de Estado para todo esto, entonces tenemos que estar alertas. Me parece cuando hay expresiones que puedan atacar directa o indirectamente los derechos del colectivo LGBT y b unirnos e o y u n para, para sostener las diversidades como, como una cuestión genuina, superadora y bueno, que nos llena de, de otros colores y de otras formas. n o Así que ese, ese era mi. Mi aporte, digamos, en esta columna degenerada. Gracias,、sí, Vero. Nos encontramos el martes que viene. Dale, hasta el martes que viene. Un、Excelente, abrazo. grande. Excelente abrazo.